Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Ra. Este Corán es un libro que te hemos revelado para que saques a los hombres de las tinieblas de la incredulidad con el permiso de su Señor y los guíes hacia la luz de la fe, hacia el camino del poderoso del digno de toda alabanza hacia el camino de Alá a quien pertenece todo cuanto hay en los cielos y en la tierra y que quienes rechazan la verdad se guarden de un castigo severo quienes prefieren la vida terrenal a la eterna y desvían a los hombres del camino de Alá haciendo que este parezca tortuoso están extraviados muy lejos de la verdad Y todos los mensajeros que hemos enviado hablaban la lengua de su pueblo para que pudieran explicarles el mensaje con claridad. Y Allah extravía a quien quiere por obstinarse en rechazar la verdad y guía a quien quiere. Y Él es el Poderoso, el Sabio. Y ciertamente, enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas y le dijimos, Saca a tu pueblo de las tinieblas de la incredulidad y guíalos hacia la luz de la fe. Y recuérdales los favores que Alá les ha concedido. En ello hay una lección para todo aquel que es paciente en la adversidad y agradece las bendiciones de Alá. Y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Moisés dijo a su pueblo: "Recuerden el favor de Alá sobre ustedes cuando los salvó de las gentes del faraón" quienes les infligían horribles tormentos degollaban a sus hijos varones recién nacidos y dejaban vivas a sus mujeres en ello tenían una dura prueba de su señor y recordad cuando su señor declaró si son agradecidos les concederé más favores pero si niegan mis gracias y rechazan la verdad y desobedecen sepan que mi castigo es severo y les dijo Moisés Si ustedes y todos los hombres de la tierra negaran la verdad no perjudicarían a Alá en absoluto pues él no necesita nada ni de nadie y él es el digno de toda alabanza ¿Acaso no han recibido noticias de lo que sucedió a los pueblos que los precedieron como el del profeta Noé el pueblo de Adá el de Samud y otros que lo siguieron y que solo a él conoce sus mensajeros se presentaron ante ellos con pruebas evidentes sobre su veracidad pero se llevaron las manos a la boca para morderse las de rabia y dijeron en verdad no creemos en el mensaje que nos traen y tenemos serias dudas acerca de aquello a lo que nos exhortan los mensajeros dijeron ¿Cómo dudan de Alá cuando él es el creador de los cielos y de la tierra? Los llama a la obediencia para perdonar sus pecados y les concede un plazo de tiempo durante el cual no los castiga antes del momento decretado de su muerte. Dijeron: No son más que seres humanos como nosotros y quieren alejarnos de lo que adoraban nuestros antepasados. Tráiganos una clara prueba de su veracidad. Los mensajeros les dijeron Es cierto que nosotros no somos sino seres humanos como ustedes pero Allah concede su favor a quien quiere de entre sus siervos y no podemos traerles una prueba si no es con el consentimiento de Allah y en Allah depositan su confianza los creyentes y cómo podríamos no confiar en Allah cuando él es quien nos ha guiado Soportaremos con paciencia el daño que nos hagan. Y en Alá depositan su confianza quienes se encomiendan a él. Quienes rechazaban la verdad, dijeron a sus mensajeros: Los expulsaremos de nuestra tierra si no regresan a nuestra religión. Entonces, Alá reveló a sus mensajeros: Acabaremos con los injustos que rechazan la verdad, y después los haremos habitar la tierra que ocupaban. Eso será para quienes teman comparecer ante mí y teman mi castigo. Y los mensajeros pidieron ayuda a la y la victoria contra quienes rechazaban la verdad de su pueblo. Y todo prepotente obstinado fue derrotado y destruido. Les aguarda el infierno, donde se les dará de beber un agua de pus y sangre, que beberán a sorbos contra su voluntad aunque apenas podrán tragarla la muerte los rodeará por partes pero no morirán y tendrán ante ellos un suplicio tremendo las buenas obras de quienes no creen en su señor son como las cenizas que el viento se lleva con fuerza en un día de tormenta no recibirán ninguna recompensa por ellas el día de la resurrección porque carecían de una base firme La fe en Alá. Ese es el mayor extravío del camino recto. ¿Acaso no ven, hombres, que Alá creó los cielos y la tierra con un firme propósito? Si quisiera, podría hacerlos desaparecer y sustituirlos por otras gentes. Y eso no sería difícil para Alá, y todas las criaturas desaparecerán comparecerán ante Alá para ser juzgados el día de la resurrección. Entonces, los débiles que seguían a sus líderes, tiran a los arrogantes que se rebelaron contra la obediencia de Alá, y a quienes los débiles obedecían. Ciertamente, los seguíamos a ustedes. Podrán sernos de ayuda frente al castigo de Alá. Los arrogantes contestarán: Si Alá nos hubiera guiado, los habríamos guiado también a ustedes. No importa si desesperamos o somos pacientes, pues no tenemos escapatoria, y el demonio dirá cuando todo esté ya decidido. En verdad, la promesa de Alá era cierta, y yo también les hice promesas, pero los traicioné, y no tenía ningún poder sobre ustedes para hacer que me siguieran excepto el de hacerles promesas falsas que creyeron. No me culpen a mí, pues y cúlpense a ustedes mismos. Yo no puedo socorrerlos y ustedes tampoco pueden socorrerme a mí. Ved desentiendo de que me equipararan con Alá en la vida terrenal, obedeciéndome en su lugar. Ciertamente, los injustos que rechazan la verdad tendrán un castigo doloroso y quienes creyeron y obraron rectamente entrarán en el paraíso por orden de su Señor por el que corren ríos y donde vivirán eternamente y serán recibidos con el saludo de paz no ves oh Muhammad cómo alá compara el mensaje del islam no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él con un buen árbol de raíces firmes y ramas que se alzan hacia el cielo Este da siempre frutos a su debido tiempo con el permiso de su Señor. Así es como Alá presenta sus ejemplos y los aclara para que la gente reflexione. Y Alá compara toda palabra que conduce a la idolatría con un árbol malo que ha sido arrancado del suelo y que carece de estabilidad. Alá hace que los creyentes se mantengan firmes en su fe, en esta vida y en la otra. Y extravía a los injustos que rechazan la verdad. Y Allah hace lo que quiere. ¿Acaso no has visto a quienes han cambiado las gracias de Allah por la negación de la verdad, al desmentir a Muhammad y el mensaje del Islam, y han llevado a su gente a la destrucción? Arderán en el infierno. ¿Y qué pésimo lugar para establecerse? Han equiparado a Allah a la destrucción con otros a los que adoran para extraviar a los hombres de su camino. Diles, oh Muhammad, disfruten por un tiempo que su destino será el fuego. Diles a mis siervos creyentes que cumplan con el salat y que den en caridad, en secreto o públicamente, parte de lo que les hemos concedido antes de que llegue el día de la resurrección en el que ni se aceptará de ellos compensación alguna ni de nada les servirán las amistades. Allah es quien ha creado los cielos y la tierra y hace descender la lluvia del cielo para que broten frutos para su sustento. Y él hace que las embarcaciones naveguen por el mar a su disposición, por orden suya. Y él es quien ha puesto los ríos al servicio de ustedes, y también ha puesto a disposición de ustedes el sol y la luna que siguen su curso incesantemente y ha puesto a su servicio la noche para que descansen y el día para que busquen su sustento y les ha concedido todo lo que han solicitado y si contasen los favores que a dales ha dispensado no podrían llevar la cuenta ciertamente el hombre es injusto e ingrato Y recuerda, oh Muhammad, cuando Abraham invocó a su Señor diciendo: Señor, haz de esta tierra de la Meca un lugar seguro y no permitas que mis hijos y yo adoremos los ídolos. Señor, los ídolos han extraviado a muchos hombres. Aquel que me siga será de los míos, y aquel que me desobedezca estará en tus manos pues tú eres el indulgente, el misericordioso. Señor, he establecido a parte de mi descendencia en un valle donde no hay cultivos, cerca de tu casa sagrada para que establezcan la oración. Señor, haz que los corazones de la gente se vuelquen a ellos con afecto y compasión, y proveelos de frutos para que sean agradecidos. Señor, tú sabes lo que ocultamos en nuestro interior, y lo que manifestamos y nada de lo que existe en los cielos y en la tierra puede esconderse de Allah alabado sea Allah quien me concedió en la vejez a Ismael y a Isaac ciertamente Allah responde a las súplicas señor haz que tanto mis descendientes como yo seamos fieles a la oración y acepta mi súplica oh señor señor Perdóname, así como a mis padres y todos los creyentes el día de la rendición de cuentas. Y no crean que Alá deja pasar por alto lo que hacen los injustos que rechazan la verdad. Tan solo les concede un plazo de tiempo para que disfruten hasta el día de la resurrección, en que sus miradas estarán fijas de espanto ante el castigo que los espera. Ese día, caminarán presurosos hacia donde serán juzgados, con las cabezas erguidas y la mirada confusa sin pestañear siquiera y aterrorizados y advierte a la gente oh muhammad sobre el día en el que el castigo se abatirá sobre ellos y los injustos que niegan la verdad dirán señor déjanos regresar a la tierra para que podamos responder a tu llamada y seguir a tus mensajeros se les dirá con reproche ¿Acaso no juraron con anterioridad que nunca dejarían la vida terrenal y que no resucitarían? Y ustedes habitaron donde vivieron, quienes fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad. Y tuvieron conocimiento de cómo los castigamos y les expusimos ejemplos en el Corán para que reflexionaran. Mas no aprendieron la lección. Y ciertamente Los idólatras conspiraron contra Muhammad para matarlo y acabar con el Islam. Pero Allah conocía bien lo que tramaban y volvió sus planes en su contra. Y no pudieron perjudicarlo a pesar de que sus planes eran tan poderosos como para hacer desaparecer las montañas. No pienses, oh Muhammad, que Allah incumplirá su promesa con los mensajeros de concederles la victoria a los hombres y derrotar a quienes niegan la verdad pues él es poderoso capaz de castigar duramente a quienes lo desobedecen el día de la resurrección en el que la tierra será sustituida por otra tierra distinta así como los cielos todos comparecerán ante adá el único el dominador supremo y verás a los pecadores que negaron la verdad unidos entre sí con cadenas vestirán prendas de alquitrán y el fuego cubrirá sus rostros. Allah recompensará a todos según sus acciones. Ciertamente, Allah es rápido en la retribución de su recompensa. Este Corán es un mensaje para los hombres con el fin de advertirlos y de que sepan que él es un Dios único y para que reflexionen los hombres de buen juicio.